Por la tierra! ¡Cuperado natural! ¡Creando necesidades! ¡Eroiga la miseria! ¡Me hay y se reñan! la mentira! me queda abandonada! por la tierra! ¡Matí la mentira! por la tierra! ¡Cuperado natural! ¡Pon la batalla! ¡Pon la batalla! ¡Pon la batalla! ¡Pon la batalla! ¡Pon la batalla! ¡Pon la batalla! ¡Pon la het is weer een nieuwe Het is weer een nieuwe dag. Het is weer een nieuwe dag. Het is weer een